¿Alguna vez sentiste que estabas desconectado del mundo? Como si fueras una isla, rodeada de un mar inmenso llamado humanidad. Lo que no sabes es que hace casi dos mil años, un filósofo olvidado por la historia popular, Hierocles, ya había enfrentado esa misma sensación. No era un guerrero, no era un emperador, pero lo que tenía era una visión tan poderosa. Que podía derribar muros invisibles, los que nos separan como seres humanos. Y h e r o c l e s nacido en Alejandría, en el corazón del pensamiento antiguo no buscaba fama ni poder. Él buscaba algo más raro, unidad interior y conexión universal. Y aunque sus palabras fueron fragmentadas por el tiempo, las ideas que dejó siguen latiendo con fuerza. Ideas que podrían cambiar la forma en que ves a tu familia. アタックアタックアタックアタ Hierocles era solo un niño, un niño silencioso, un niño que mientras los demás gritaban entre las calles de piedra y jugaban a ser soldados romanos, él se perdía mirando al cielo. No buscaba cometas, no deseaba ser conquistador, él buscaba sentido: sentido en el orden invisible que parecía guiar el universo, sentido en el hecho de que las estaciones cambiaban. Pero la naturaleza nunca se equivocaba. Desde los siete años, Hierocles preguntaba cosas que los adultos no sabían cómo responder. ¿Por qué sentimos miedo si el miedo nunca evita la muerte? ¿Por qué alguien con más oro cree que su alma vale más que la de un mendigo y cuando no encontraba respuestas las buscaba en los libros, en los rostros de los ancianos, en los silencios de su madre? En los gestos cansados de su padre. Su padre era comerciante de tejidos, hombre rígido, con manos curtidas por el trabajo, pero con un corazón escondido tras mil cicatrices. Y una noche, mientras los dos compartían pan y vino bajo el techo de su modesta casa, el padre le dijo: Hijo, en este mundo, quien no aprende a domar su alma será siempre esclavo de otro, aunque lleve corona. Esa frase, dicha sin poesía, sin intención de eternidad, marcó a Hierocles como una profecía. Los años pasaron, y mientras su cuerpo crecía, su espíritu parecía ya viejo. No porque estuviera cansado, sino porque había visto demasiado. A los trece años, en el mercado de Corinto, escuchó a un anciano contar la historia de un tal z e n ó n de sitio. Un hombre que naufragó. Y en lugar de maldecir al destino, agradeció perderlo todo. Porque fue perdiendo lo superficial, que encontró lo esencial. Esa historia se le clavó como un dardo en el alma. Desde entonces, Herocles supo: tenía que buscar. Buscar algo que no estaba en las calles ni en los templos, sino dentro, muy dentro. Con 17 años, sin avisar a nadie, dejó su casa al amanecer. Llevaba una bolsa con pan seco, un cuaderno con notas desordenadas, y una voluntad que ni cien tormentas podían quebrar. Caminó hacia Atenas, la cuna de los sabios, sin monedas, sin mapas, sin certezas, solo con preguntas. Preguntas que ardían. Y fue en Atenas donde comenzó su transformación. Allí, rodeado de columnas, sombras y ecos de Sócrates, Hierocles encontró maestros que no enseñaban con palabras, sino con silencios. Escuchó, estudió, no para impresionar, sino para comprender. Lo que más sorprendía a quienes lo conocían no era su inteligencia, era su serenidad. 徳川家康は徳川家康は徳川家康は徳川家康は徳川家康は徳川家康は徳川家康は徳川家康は徳川家康は徳川は徳川家康は徳川家康は徳川家康は徳川家康は徳川家康は徳川家康は徳川家康は徳川家康は徳川家康は徳川は徳川家康は徳川家康は徳川家康は徳川家康は徳川家康は徳川は徳川家康は徳川は徳川家康は徳川家康は徳川家康は徳川家康は徳川家康は徳川家 Incluso siglos después de su muerte. En los años que siguieron, Hierocles no sólo estudió lógica, física o ética, él estudió el alma humana, no con microscopios, no existían, sino con el ojo de quien ha aprendido a mirar hacia adentro y no salir corriendo. Fue discípulo directo de los seguidores de Zenón y c r i s i p o y aunque el estoicismo era ya conocido en Atenas, Herocles comenzó a dar forma a algo nuevo, algo radical, algo que cambiaría el modo en que el mundo vería la relación entre todos los seres humanos. Él imaginó a la humanidad como círculos concéntricos. Sí, círculos. En el centro, tú. Después, tu familia. Luego tus amigos, luego tu ciudad, tu país, y finalmente la humanidad entera. Pero lo revolucionario no era s o l o esa idea, era lo que propuso hacer con ella. Hierocles enseñó que la tarea de cada ser humano era acercar los círculos externos al centro, sentir al extraño como hermano, al forastero como parte del hogar, al esclavo como igual, y en una Roma que, Dividía el mundo entre ciudadanos y bárbaros, entre dueños y siervos, esa idea era peligrosa. ¿Cómo puede un hombre libre considerar igual a un esclavo? Le preguntaron una vez y él respondió con calma, sin levantar la voz, porque el alma no tiene cadenas, sólo el cuerpo las lleva. Y muchos hombres libres caminan con grilletes invisibles. Era imposible debatir con él sin sentir una sacudida en el pecho. Porque Hierocles no sólo argumentaba, él vivía lo que decía. Cuando una gran peste azotó a t e n a s muchos ricos huyeron. Él se quedó, cuidó enfermos, alimentó niños, y cuando le preguntaban por qué arriesgaba su vida, respondía: Porque no soy sólo yo, soy parte de un todo, y si una parte sufre, todo sufre. Fue en esos actos, más que en sus textos, donde el verdadero estoicismo de h e r o c l e s brillaba. No en la teoría, sino en la práctica diaria. No en los templos, sino en las calles. Escribió poco, pero lo poco que dejó es oro. Uno de sus textos más conocidos decía: así como una parte del cuerpo no debe actuar en contra del cuerpo entero, el ser humano no debe actuar contra la comunidad. Todos somos miembros de un mismo organismo, el universo. Pero, ¿acaso eso no suena moderno? ¿No es esa la base de la empatía que hoy tanto predicamos, pero t a m poco practicamos? Hierocles fue uno de los primeros en verbalizar lo que muchos siglos después llamarían derechos humanos. Pero lo hizo sin necesidad de tratados, solo con una verdad sencilla y brutal: El otro eres tú en otro cuerpo. Esa frase, si se entendiera de verdad, bastaría para acabar guerras, para cerrar prisiones injustas, para tratar al migrante como hermano. Para escuchar antes de gritar. Pero claro, es más fácil encerrar a los sabios que escucharlos. Y aunque Hierocles no fue perseguido como Sócrates, tampoco fue glorificado en vida. Vivió con humildad, murió con serenidad, y sólo mucho después el mundo empezó a entender lo que realmente había dejado. Mientras el imperio romano se expandía, su crueldad también lo hacía. Conquistaban tierras, culturas, personas. La ley del más fuerte era la única ley que valía. Y en medio de ese ruido, Hierocles decidió rebelarse. Pero no con espadas, sino con sabiduría. Era una rebelión silenciosa, una que comenzaba en el corazón de cada individuo. Mientras los emperadores buscaban controlar cuerpos, Hierocles enseñaba a liberar mentes. Mientras los generales arrasaban pueblos, él hablaba de unidad, de comunidad universal, de justicia más allá de la ley escrita. ¿Qué puede hacer un filósofo contra un imperio? le preguntaban casi burlándose. Y él respondía: mucho, porque la verdadera tiranía no se impone con armas, sino con ideas. Y solo otras ideas pueden liberarnos. Con esa firmeza fue formando discípulos. No muchos, solo los necesarios. Gente común, panaderos, vendedores, esclavos, mujeres. Sí, mujeres. A quienes el estoicismo de h e r ó c l e s trataba como seres racionais, dignos de filosofía y autodominio. En una época en que Roma ainda las vía como posse, él las vía como iguais. Naquela época, eso era pura heresía. E ele sabia, mas não recuava. Em suas aulas, misturava reflexão e prática. Hoje, você vai observar suas reações. Amanhã, vai tratar seu inimigo como irmão. E depois, vai enfrentar sua dor sem fugir dela. Herócles acreditava que o autodomínio não era um fim, era o começo da verdadeira liberdade. E isso, isso era o que mais assustava o poder. Porque um povo livre por dentro não aceita ser escravizado por fora, na sombra das estátuas de Mármore de Roma. Havia um homem ensinando que a grandeza não está nos títulos, mas na capacidade de amar sem apego, resistir sem raiva e viver sem medo.、E、Hierocles não buscava seguidores, buscava que cada um se tornasse o seu próprio mestre. E assim, com poucas palavras e muitos gestos, com coerência e silêncio, com firmeza e doçura, ele foi semeando uma revolução. Não aquela que muda o mundo com sangue, mas aquela que muda a alma e muda tudo. Não há e s t á t u a s de h i e r ó c l e s em los museus. n e n h u m emperador mandou tallar su e rostro em mármol. n e n h u m a moneda l e v a su e nome. E, sin embargo, su a voz sigue viva. Porque las ideas que tocan el alma no necesitan monumentos, se esculpen en el carácter de quienes las escuchan y las practican. Se dice que en sus últimos años Hierocles ya no hablaba mucho, solo escuchaba, observaba, y cuando hablaba, lo hacía como si cada palabra fuera una semilla, una semilla que debía caer solo en tierra fértil. La mente de alguien que estuviera realmente dispuesto a despertar. A muchos les parecía un viejo excéntrico, pero a quienes se acercaban de verdad les cambiaba la vida. Su último mensaje no fue una gran frase heroica ni una despedida grandiosa. Fue un susurro dirigido a uno de sus discípulos más cercanos: Recuerda que tú y el mundo no están separados. Eres una célula de algo mucho más grande, así que cuida de ti, como si cuidaras del universo. Ese fue su legado. No fue una filosofía fría, lejana, de libros y citas. Fue un modo de vivir, una forma de amar sin poseer, de. Resistir sin endurecerse, de actuar sin esperar recompensa. Hoy, en un mundo lleno de ruido, ansiedad y divisiones, la voz de Hierocles vuelve a susurrar: Todo está conectado. El otro también eres tú. Y quizás, si estás escuchando esto ahora, no sea una coincidencia. Quizás Hierocles te ha encontrado a ti, como encontró a tantos hace siglos. Sí, Esta historia te tocó. No la dejes morir aquí. Comparte su mensaje. Suscríbete para seguir explorando almas que desafiaron imperios con apenas una idea. Porque, como enseñó Hierocles, las ideas pueden ser más poderosas que cualquier ejército. Y tú, ahora, formas parte de esa resistencia.